bueno mi nombre es eh, julián garriaa eh, soy representante eh, de la, la gobernación de la ciudad del alto entonces tal vez eh, muchos eh, los que viven acá en la ciudad del alto los que viven vive vienen de la provincia se preguntan a veces eh, vienen eh, por ejemplo que estoy en tres meses acá en estas oficinas eh, vienen las personas que porque ahora ya no se tramita directamente acá con el representante, porque antes venían y directamente se solicitaba el campo ferial Y también, por ejemplo, que hay carpas, y los ambientes, por ejemplo, que se alquilaban, todo eso. Entonces, ¿por qué tenemos que bajar abajo? todo Un poquito de incomodidad que, que sienten también, ¿no? Entonces yo creo que esto, esto también, este tal vez, se apodere los manejos del campo ferial y otros que tal vez eh, anteriores representantes eh, han hecho un mal manejo. Tal vez también de eso ha quitado, ¿no? Tengo ese conocimiento también del hermanos es el que es ahorita el, nuestro gobernador entonces ese tengo el conocimiento tal vez de eso ya se ha centralizado tal vez totalmente pero eh, pediría, piden por ejemplo las organizaciones sociales eh, las personas que vienen de provincias es un gasto hasta bajar abajo todo eso entonces sería bueno eh, descentralizar y también eh, tal vez eh, tener un, un poder de decisión acá en la ciudad del Alto Eh, muchos dicen también que estamos hablando de autonomías, entonces la ciudad del Alto, por ejemplo, para eh, trámites de personas personalidad jurídica siempre vienen de las urbanizaciones, entonces eh, eh, los vecinos también piden, por ejemplo, de las juntas eh, vecinales que eh, ese... Eh, trámite que se hace para las ciudades de Alto, por ejemplo, por la personalidad jurídica y diferentes organizaciones, por ejemplo, los gremiales, mercados que necesitan esa personalidad jurídica Eh, necesitan y piden también que que sea por ejemplo acá en la ciudad de alto que se hagan los trámites que es para la personalidad jurídica entonces eh, tal vez eh, mediante este radio también tal vez eh, el gobernador también eso tendríamos que ver posterior es lo que hemos quedado ¿no? entonces yo creo que tal vez sería bueno no para la población de una vez eh, tener esa autonomía tal vez eh, tal vez en, no en su totalidad, pero por lo menos tener alguna poder de decisión hermano. Anteriores que esténs tenían poder de decisión. Ah acá en las representación pero les han quitado ¿por qué será? usted tiene conocimiento tal vez por los malos malos manejos eh, que han tenido los representantes anteriores entonces yo creo que eh, de ese modo eh, se ha quitado tal vez ese poder, no entonces yo creo que antes eh, creo que tenía todavía viajaban hasta provincias hasta representar al gobernador todo eso, pero hasta algunos proyectos se podían gestionar desde acá se podía manejar algún fondo más, no tal vez para los proyectos proyectos, todo eso, entonces yo creo que hoy en día eso ya no hay, no entonces yo creo que eh, si hablamos de autonomía, yo creo que eh, tendríamos que ser autónomos, no tal vez así a nivel Ciudad del Alto, no en diferentes trámites que necesita y proyectos también para la Ciudad del Alto. Eh, don Julián, ¿cómo, ¿cómo está, qué funciona entonces ahora usted estaría desempeñando acá en Bueno, aquí yo creo que eh, tal vez va a ser mucho tal vez el cargo de ese representante, no tal vez eh, ver a ver algunas organizaciones sociales siempre vienen acá y coordinar directamente con el gobernador, que es eh, lo que quieren las organizaciones sociales, porque la comunicación es un poquito difícil también, eh, ubicarle al gobernador, entonces eh, siempre eh, tal vez a través, a través de a mi persona, Eh, decimos esto es lo que están solicitando entonces eh, le van a mandar alguna nota si nos le va a llegar entonces a ver qué respuestas nos dan entonces yo creo que hacemos ese seguimiento con diferentes organizaciones sociales entonces ese sería tal vez eh, directamente el trabajo que ahorita acá mismo, entonces eh, siempre también pendiente de estos eh, ambientes que hay en la ciudad del alto que funciona por ejemplo el CDEPAR que es perforación de pozos el CDG el CDAC entonces yo creo que velar eh, a las personas que están trabajando ¿no? aquí mismo que trabajamos, entonces yo creo que esa es la función que primero actualmente hasta ahorita se, se cumple, ¿no? después más eh, no hay, ¿no? entonces yo creo que por eso también hasta los eh, vecinos mismos, eh, la población misma pide que de una vez eh, sea autónomo y que depende también que, que haya un poder de decisión acá en la ciudad del Alto